Teror muere el pipo un perro más en un cualquier vertedero muere el pipo un perro más nunca tuvo un amor rico ni correa ni collar son niño todo mocos una cuerda y un solar son niño todo mocos una cuerda y un solar al niño le han internado a un colegio del estado al niño le han internado a un colegio del estado el solar lo edificaron y la cuerda se rompió el solar lo edificado y la cuerda se rompió En la soledad entra sueño y hasta el Pipo se durmió En la soledad entra sueño y hasta el Pipo se durmió Era Pipo solo un perro y hasta el niño le olvidó ni las farò, le vegnuran, hai mas perros que tu run. Ni las farò, le vegnuran, hai mas perros que tu